Pienso que tiene que expresarse CODITEP como organización. Me parece que nosotros podemos tener opiniones, pero tenemos que hacerlo en forma colegiada a través de CODITEP y su presidente.